Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, a ver, contanos qué, qué, qué análisis、eh, has hecho、eh, de lo que ocurrió el sábado. Sí, a ver, en primer lugar decir, y, y, y que yo hasta yo me quedé sorprendida de la, de la alta participación de los afiliados y de los convencionales en el plenario, en la asamblea del sábado,、eh, porque hubo solamente tres ausencias, entonces. Digo, acá hay una, una cuestión clave, digo, el, los afiliados del radicalismo、eh, están interesados en, en, en decidir sobre lo, lo, lo, que, lo que tiene que ocurrir con este partido, entonces digo, me parece que la alta participación de los afiliados, a pesar de que, de que la mayoría de ellos son grandes, digo,、eh, era por Zoom virtual, sabemos que Que, que, que hay localidades en donde hay muchos problemas de conectividad, pero la gran mayoría participó, la gran mayoría opinó, digo, siempre se hizo dentro del marco del respeto, me parece que se dio un debate lindo y que era un poco necesario dentro de este partido, me parece que hay que seguir ampliando ese debate para, para seguir mejorando a nosotros como un espacio político、eh, y, y de cara a lo, que, a lo que puede llegar a pasar en un posible frente, digo, sí. Si bien se autorizó al, al, al, al frente electoral, digo, siempre esto queda en manos obviamente de los negociadores, de, de ver con quién se sientan, de ver con quién, con quién dialogan y a quién suman a, a, en este caso no sabemos si va a ser Juntos por el Cambio o cómo se va a llamar el frente o con quién lo conformaremos, pero、eh, esto se va a ir. Se va a ir dando en estas próximas semanas hasta el 14 que es la fecha donde la fecha límite para, para la presentación de frentes electorales en la pampa agustina en esa mesa chica de negociación hay mujeres、eh, eso es lo que se ha pedido digo la conformación general nunca hubo mujeres、ah. eh, generalmente no, no no nos incorporan a las mujeres Eh, pero sí se ha solicitado y, y ha sido bastante explícito, digo,、eh, no solamente lo hemos solicitado nosotros desde la Franja Morales de la Juventud Radical, sino también lo ha solicitado, por ejemplo,、eh, el director de Pan Petrol, Hugo Pérez, y lo ha solicitado、uh -huh. también、eh, Martín Verón Garay,、eh, la incorporación de la Franja de la Juventud de la OTR en esa mesa de negociación. Eh, obviamente, las, las autoridades partidarias y también que se i n c o r p o r e a las mujeres radicales. Creo que, que va a ser un paso fundamental. Digo, me parece que, que si queremos un partido que, que dialogue de, de forma democrática、eh, y, y desde el marco del respeto, creo que tenemos que estar todos integrados en esa mesa. ¿Y esperabas este resultado contundente? Porque fue 106 a 23、eh, en la previa. Sí, a ver, la, la verdad que uno sabía, digo, uno va hablando con convencionales, me, justo el, el viernes estuve haciendo una recorrida por、eh, Villa Mirasol y porque muy bien, estábamos hablando con los convencionales de lo que iba a ocurrir、eh, el sábado y, y la verdad que uno sabía que iba a ser el resultado, no sabíamos que iba a ser、eh, por esa amplia diferencia, digo, sabíamos, pensábamos que, que, que Que, algunos, viste, que algunas o s viste, que personas que estaban intentando、eh, reflotar o retomar la lista 3,、eh, iba, iba a tener un poco más de convocatoria y la verdad es que、eh, uno también se hace un análisis político de la situación en la que atraviesa el país, pero no solamente el país, también la Pampa, digo, la Pampa no es ajeno a lo que pasa en el resto del país,、eh, uno no, no entiende que, que es necesaria la... Eh, la conformación de frentes electorales porque la política ha cambiado de ser una política bipartidista a una política bifrentista. Entonces digo, ir por el camino del medio、eh, casi que, que nos asegura el tercer lugar seguro. Entonces、eh, ahí, ahí habría una gran pérdida para el radicalismo que hoy es primera minoría en La Pampa.、Eh, ir por el camino del medio、eh, era, era ir tercero seguro. así que Me parece que, que eso lo han entendido la gran mayoría de los afiliados.、Eh, uno obviamente siempre quiere volver a la lista 3. Digo, más yo que, por ejemplo, que, que yo no... No, no viví lo del 83, entonces、eh, creo que es un, un anhelo hermoso, pero también tenemos que entender que la situación del radicalismo hoy,、eh, la verdad que, que es un poco preocupante. Se está trabajando muchísimo para revertirla, pero、eh, venimos de años de dirigentes、eh, sentados siempre los mismos en las mismas bancas, los mismos nombres, los mismos apellidos, en las mismas provincias, digo. Entonces, revertir. Tantos años de, de, de, de, de sedentarismo en el radicalismo eh, es, eh, es complicado, pero lo, lo, tratamos, estamos tratando, estamos trabajando de, de hacerlo. Digo, me parece que,、eh, que, que entender esto, digo, que, que hoy la conforma, ir en un frente, en un frente、eh, provincial, porque entendemos que, que no tenemos ninguna figura nacional que pueda llegar a convocar al radicalismo para ir todos encabezados atrás de. De eso a nivel nacional y en cada una de las provincias, me parece que, que es entender un poco la realidad política que estamos atravesando. Agustina, y de lo que se habló en, en la convención, ese frente、eh, electoral que van a buscar conformar, ¿el candidato o la candidata、eh, lo debe encabezar el radicalismo? Obviamente, digo, uno conforma frentes,、eh, particularmente hablo de la Pampa, digo, uno conforma frentes entendiendo lo que tiene cada uno de los espacios políticos que, que lo integran. Digo, El radicalismo tiene territorialidad, tiene votos, tiene... Eh, eh, me parece que, y de última que eso se, se, se, eso se, va, a el, se va a dar en un apaso, en una interna、eh, dentro del frente. Eh, que, que si, si no, ha, no se llega a un acuerdo de que el candidato, del primer candidato a senador sea radical y que el primer candidato a diputado nacional sea radical, obviamente eso se va, se va a elegir en un... En una, en una instancia electoral donde la gente lo elija, pero lo que no podemos cometer nosotros los radicales es el mismo error de lo que sucedió en 2017, que nadie se hizo cargo. Entonces, digo, me parece que、eh, ir divididos、eh, en, en un apaso, como se fue en el 2017, es regalarle un lugar al PRO. Recordemos que hoy Martín Maquieira、eh, es diputado nacional porque nosotros dividimos nuestro, nuestro, nuestro caudal electoral en dos radicales. Entonces, este es el gran... error e que no podemos volver a cometer y que, que es lo que lo que tenemos que remarcar nosotros como radicales me parece que hay los dirigentes que, que, que, que fueron en su momento se tienen que hacer cargo de lo que pasó、eh, y creo que esta es una gran oportunidad y i o s、si、se va el radicalismo unido para recuperar al diputado nacional que Un poco le, le regalamos al pro. Bueno, y, y mencionaste recién: primero se buscará el consenso de que acordar con los demás、eh, partidos de que la lista la encabece en, tanto en, en el Senado como en diputados, un radical. Y si no, paso, ir a las paso. Y sí, digo, pero ir a las paso con, con el radicalismo unido creo que、mm -hmm. es fundamental. Me parece que. Eh, que, que obviamente uno entiende la, la, la, la situación que estamos atravesando y los radicales、eh, y, y también hace una lectura del, de, de la situación de los demás espacios políticos. Eh, y la verdad que yo creo que el radicalismo hoy en La Pampa tiene condiciones para encabezar las dos listas.、Claro. Eh, Agustina, y recién hablábamos en el inicio de que haya mujeres、eh, en la mesa chica、eh, que va a negociar con、eh, los demás partidos y que、eh, están también reclamando un lugar,、eh, encabezar una de las listas, digo, o en el Senado o en diputados. ¿Vos apoyarías esto? ¿Apoyás esto? Sí, digo, ya, a ver, yo siempre apoyo la, la incorporación de. Eh, de, mujeres, eh, en, de mujeres, de jóvenes, digo, de, en, las listas de,、eh, en las listas nacionales, en las listas provinciales, digo, encabezar,、eh, claramente digo, hay un pedido exclusivo de encabezar porque sabemos que、eh, la que encabeza es la que entra, entonces digo,、uh -huh. me parece que, que por eso es, es la, la situación. digo... Eh, pero siempre remarco lo mismo, porque muchas veces caemos en el discurso de pongan mujeres o pongan jóvenes y después nos ponen a alguien que es funcional, a otro dirigente o que va a hacer lo mismo que venían haciendo antes, entonces no sirve. Digo, me parece que、eh, digo, si, si, si se da esta incorporación de jóvenes y de mujeres, tiene que, dar, tiene que ser para darle otra impronta al, al, al radicalismo. Digo, no, no caigamos en esto de pedir、eh, la, de, así, de forma tan general esto, porque la verdad es que, digo, Si, si ponemos una mujer que responde a un tipo y que va a seguir los lineamientos de un tipo y la verdad es que no nos sirve entonces Parece que, que en esas cuestiones también hay que, hay que, hay que charlarlas internamente. Digo, ¿A quién vamos a poner? ¿O ¿Qué representa esa mujer, ese joven? Digo,、eh, ¿Nos sirve a nosotros para avanzar, para discutir un nuevo radicalismo, para, para, avanzar, para salir de esas viejas estructuras、eh, y avanzar a, hacia, hacia lo nuevo? ¿O, o esa, eso representa lo mismo que, que venimos haciendo hace 30 años? Esa discusión la van a dar, la están dando. Y a ver, esa discusión se da constantemente, la puja interna de las líneas、eh, del radicalismo constantemente lo estamos planteando. Obviamente、eh, que, que, que eso se da y, y eso se plantea siempre, digo, es una discusión que, que la hemos tenido, digo, muchos de los, que, de los que vienen reclamando、eh, la incorporación de, a, a las listas o que encabecen, digo, muchas veces han representado a esto de las viejas estructuras, entonces eh, es, es, eh, no, no cometamos ese error de caer en, en lo mismo, digo,、eh, veamos qué es lo mejor para el regalo. para el radicalismo que es lo que nos representa y ojalá sean mujeres、eh, mujeres que tomen decisiones propias mujeres que, que, que puedan、eh, marcarse o, o ir、eh, marcando su camino como dirigentes digo ojalá sea así ojalá sean jóvenes pero、eh, que, que esos jóvenes representen algo nuevo en el radicalismo que esas mujeres representen algo nuevo en el radicalismo Eh, bien, Agustina,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Están los micrófonos de Kermés, como siempre, disponibles.、Eh, y si no, muchas gracias. No, por favor, te agradezco muchísimo el espacio. Y así que bueno, adelante, radicales, que vamos a ver qué, qué es lo que surge ahora. Bueno, bueno, muchas gracias y que tengas buen día, Agustina. Gracias.